Confirmación de Lucas Goldenberg. Creo que va a lugar l en, en el lugar del chico Giarrafa, ocupando la ficha sub-23. Pero para eso y para otras cosas más de libertad, vamos a hablar con, con Facundo m i l o r a quien saludamos. ¿Cómo te va, Facu Guesi? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola, Fabián. Hola, Santiago. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Armando el equipo ya, ¿no? Sí, estamos terminando. Terminando de, de fichar los jugadores y, y bueno y entrenando. Hoy por hoy,、eh, el plantel que tenés se compone de qué manera?、Eh, tenemos seis jugadores perimetrales y cuatro interiores. Diez jugadores. Ocupamos todas las fichas. Todas las fichas. Y, o la... sea, vamos a tener un equipo largo. Está bien.、Eh, y es lo, según tu forma de ver, es lo ideal, digamos, para una competencia larga como esta. Sí, pienso que sí. Eh, por dos motivos,、eh, pienso que sí. Uno es el, el, el motivo, es la competencia larga, que hay que tener, pienso que hay que tener muchos jugadores para jugar.、Sí. Y el segundo motivo es que,、eh, bueno, a,、eh, nosotros por ahí eh, eh, fuimos por algunos jugadores que no pudimos contratar, y, y bueno, y para contrarrestar por ahí el poderío económico o el talento que tienen otros equipos, sí. Le vamos a dar pelea desde otro lugar, desde un equipo largo, y un equipo más defensivo, y, y bueno, y con la energía y, y con todo eso trataremos de ser competitivos en, en esta zona que, que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, aparentemente la zona norte, uno dice aparentemente porque después este, hay que jugarlos y después por ahí termina siendo muy parejo la cantidad de partidos este, que, que pueden ganar y perder. Los de la norte con los de la sur, pero en, en, en teoría y por nombres y por armado y por presupuesto, la, la, la conferencia norte aparece mucho más fuerte que la conferencia sur. Sí, es así. Después, o sea,、eh, esto no es que los del norte son mejores que los del sur. No, no, no, está claro. No es así. No. Hay más presupuestos. Sí, está claro, está claro. Porque, ¿qué pasa, Fabián? Un equipo del norte que tiene presupuesto alto arranca mal, con muchas derrotas. Y ya y la cosa arranca,、eh, va para una temporada complicada me、sí. explico en t r a n d i o un equipo por ahí del sur que tiene menos presupuesto y arranca bien es como que el optimismo se traslada dentro del equipo y todo se empieza a correr con más con mejor、eh, dinámica me explico lo que d i g o s í totalmente entonces vos a esos equipos los enfrentas en enero y por ahí en el sur le gana y bueno pero porque ya viene con una dinámica positiva seguro eh, eh, eh, esto es básquet y acá Cuando se entra a la cancha, la plata queda de lado. Sí, son 5 contra 5. Tienen más plata que menos. Claro, claro. Son 5 contra 5, eso está clarísimo. Está clarísimo.、Eh, ¿cu ¿Cuáles está l a r í s i m o c son los 6 perimetrales, f a c u、eh, Los bases son Brucino y. Vildosa. Vildosa. Sí. Y después los, los que juegan en la, en la posición del 2 y del 3 son z a g l i e t t i Vega, Vieta y Goldenberg. Y el chico Goldenberg viene de Sionista de Paraná, es el último fichaje, y viene a reemplazar a Giarrafa. Sí, habíamos fichado a Giarrafa, pero Giarrafa vino en, con una lesión que traía de su paso en, en Comodoro, y bueno, y no estuvo en condiciones, y, y bueno, y él mismo, mismo pidió salir del equipo y no, no estar con nosotros porque... Tiene que tratarse de un tendón de Aquiles que le tiene complicado.、Eh, buena contratación la de Lucas Goldenberg. ¿eh? Este, es un chico que, que puede aportar Que puede aportar mucho. ¿no? No, no, a mí me gusta cómo juega. ¿eh? Bueno, tiene las características que hablamos antes: de defensa, d e energía y bueno,、eh, lucha. Nosotros vamos a encarar los partidos desde ahí. ¿no? Además, también、eh, a mí me gusta eso. No es que lo vamos a hacer por necesidad. A mí me gusta que el equipo. Defienda, que tenga energía. Que, que yo pienso que los mejores equipos son los que mejores defienden, ¿no? Sí,、en、claro. General, claro. ¿no? Yo pienso en eso y creo en eso. Y, y, y bueno, entonces Gold Ember g tiene esa característica. Y, y en la zona interna, Barrio f l a w e r Ruiz, y me está faltando uno: Aloati. Ah,、eh, Alejandro, perdón. Alejandro Aloati, perfecto. Bueno, y de acá, f l a w e r está viniendo en estos días y Ruiz también, o ya están. f l o u e r todavía no está contratado. Ah. Restan detalles. Está bien, está bien. Está muy avanzado, restan detalles. Y Miguel Ruiz llegó hoy. Llegó、estar. hoy. Bueno, y las expectativas con, con respecto a lo que hicieron el año pasado, que hicieron, la verdad, hicieron un campañón, tuvieron un montón de problemas. Este, se, se, se, lo hemos hablado un montón de veces. Se sobrepusieron a esos problemas, fueron muy competitivos. Estuvieron, bueno, de hecho jugaron el Super 4, estuvieron mucho tiempo entre los 3, 4 primeros lugares de la, de la temporada de la Conferencia Norte. me imagino que, que, no digo mantener lo mismo porque va a ser muy complicado, pero el objetivo debe ser una cosa similar, ¿no? Claro, bueno,、eh, el objetivo es salir primero, o e sea, l objetivo, lo que queremos, me gustaría, o, o me gustaría jugar el top 4 otra vez. Claro. Pero bueno,、eh, hubo una subida、eh, económica en muchos equipos de la zona que hace、no. que sea más complicado. ¿no? Claro. Eh, nuestro fuerte es la continuidad de muchos jugadores en el equipo.、Eh, la continuidad mía con los jugadores.、Eh, tenemos cinco jugadores que continúan、claro. de la temporada pasada. Eso es, una, eso es un poderío que tenemos、eh, respecto a otros equipos que empiezan de cero. Eh, y bueno, y, y no solamente eso, b i l d o s a es un chico de l club,、eh, Vieta lo fichamos como mayor y es un chico que jugó el TNEA el año pasado, y lo fichamos como、sí. mayor ahora y, y es un chico de l club. O sea, Libertad también quiere formar jugadores con el nuevo reglamento de pases que hay, Libertad quiere tener jugadores propios,、eh, como pasó con, con b i l d o s a que, que subió muchísimo la última temporada su juego, su nivel. i n c l u s i v e llegó hasta la selección, ¿no? Claro.、Eh, y bueno, y ahora、eh, queremos intentar lo mismo con Vieta, que es un chico del club. Y bueno,、eh, entonces estamos en una mezcla entre ser competitivo, s querer ganar y también tener. Hay una, hay una cosa que es clara: que,、eh, por ejemplo, a l u a t i va a jugar su quinta temporada, claro, Libertad, claro. Pablo Barrio la tercera, z a g l i e t t i no sé cuántas son, pero nació en el club. <ríe> entonces tenemos un equipo que un equipo que es del club realmente con está identificado con, con el lugar y que está identificado con la historia del club claro que hay poco e son e la liga viste f a b i á n si、sí. hay pocos casos así bueno la verdad que eso no eso está bueno la verdad que el año pasado la cancha、eh, más allá de que el equipo respondió、eh, con victorias pero había había onda viste entre el público y había buena buena energía en el club en la cancha y eso está bueno así que nos gustaría que eso se repita Está claro que la liga siempre te pone después en el lugar que te corresponde, ¿no,、eh, Facundo? Pero, ¿cómo ves el partido inaugural? Que será ni más ni menos contra el Chau e que vuelve a la liga. Y no sé,、eh, ahora estamos. Eh, eh, ahora, justamente contra el Chau, e jugamos el martes próximo en Amito. Así que bueno, sí, ahora está el Fit t u r Ya vimos que jugamos contra ellos el primer partido. Sí, después tenés do, sí. dos livianitos. t e n Sí, después los tres primeros partidos empezamos a fuga. Sí, pero después jugás con Olímpico y con Kimsa, o sea, livianito. Sí, no, es que Es que, es que la zona norte te va, siempre pensás que ahora viene uno livianito. ¿Por qué? Porque son todos equipos fuertes. Sí, son fuertes, d e、eh, s p u é s t e n e m o s que, Después recibimos a San Martín y después vamos a Córdoba. Y bueno. ¿Y, y dónde, cuál, es el, cuál es el partido accesible que teníamos? No, no, accesible. Y bueno, pero ellos deben estar diciendo lo mismo, los rivales. Es que la zona es así. La、claro. zona está muy pareja. Claro. O sea,、no、hay ¿Quiénes son los equipos grandes de la zona? Los equipos candidatos a estar entre los tres primeros. ¿Quiénes son? No, y la zona norte uno piensa. Es difícil,、olímpico. ¿eh? Decir, nombrar tres, porque te van a, hay tres que se van a enojar. No, sí, uno piensa Olímpico, Kimsa, Atena, este, San Martín, r e g a t a Instituto. Eh, cuando vos empezás a nombrar, son t a n todos. Hay Formosa. Este, bueno, tan, tan, tan Formosa、mejor. jugó la final. Claro, claro, claro, claro. Y teóricamente, Entonces, teóricamente. ¿Quiénes son los tres primeros?、Eh, hay hay muchos que no van a quedar dentro de los tres primeros. No, que no, Tienen no, el no. objetivo h e estar ahí. Está claro, que, está claro que con los presupuestos que, que se armaron los equipos y con la importancia que tienen los de jugadores, está claro que. Eh, alguno va, va a sentir el gusto como a fracaso porque no va a poder cumplir l o q u e t i e n e porque alguno tiene que perder.、Eh, y, y no quiere decir esto que sea un fracaso, sino que, la, que está muy competitiva la zona. ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo a ver, con, esta, con estos jugadores que tenés, ¿no? con respecto a, al equipo del año pasado? Sé que tu filosofía de juego es de, de atrás hacia adelante, pero ¿cómo uno puede imaginarse a esta libertad?、Eh, jugando. Posiciones rápidas, este, jugando un poco más de control, haciendo más básquetbol moderno, de acuerdo a las características de los jugadores. Defensivo, defensivo, con, con mucha rotación de jugadores y de minutos para para tener un,、eh, para tener que la defensa y el desgaste físico、eh, o sea、eh, que sea importante, pero con rotación de jugadores, porque hay que jugar muchas noches seguidas. Eh, para, que no、haya, para que haya la menor cantidad de lesiones posible.、Sí. Eh, y en ataque, bueno, tenemos jugadores d e s l i b r a n t e s Así como te dije que tenemos、eh, Que tenemos por ahí menos presupuesto que los demás, tenemos jugadores buenos que a mí me gustan mucho. Y para mí, Brucino, b i l d o s a y Vega son jugadores de primera línea. Claro, de primera línea. Y nosotros fichamos a Brucino y a b i l d o s a antes de que empiecen los colegios de la temporada pasada. O sea que Libertad hizo un trabajo、eh, dirigencial para estar este año competitivos. ¿Me explico lo que digo? Sí, totalmente, eh, totalmente. Eh, y, y estuvimos dos meses intentando negociar los contratos, sea, intentando fijar a los dos jugadores a s que lo logramos y no entraron al mercado. Entonces, bueno, esa, ese es el potencial que tenemos. Pienso que los dos son excelentes jugadores y están en una cuesta ascendente que no se sabe a dónde va a terminar、eh, con el nivel de ellos. Y Sebastián Vega es un chico que, que estaba en esa línea y, y bueno, tuvo una lesión, y, pero tiene ese nivel de juego. Ya lo demostró cuando jugó en Quinza, que es uno de los mejores saleros de la liga. Así que tenemos jugadores buenos y, y bueno, y ahora tenemos que reemplazar, tenemos que buscar ahí、eh, el reemplazo. Nosotros el año pasado jugamos toda la temporada con Lee Robert en el 4-5 y terminamos jugando con Jeremy m a s s e y Los dos jugaron muy bien. Y ahora viene Flowers, y bueno, hay que ver si Flowers responde a esas expectativas, ¿no? Tiene que hacer el trabajo que hacían ellos en ataque, y, y bueno, esto d o un desafío, ¿no? Seguro, seguro. ¿Qué sensaciones te quedaron de la temporada pasada en la cual terminaron cuarto de la Conferencia Norte y cayeron semifinales con Olímpico, pero en e l cual se vieron situaciones atípicas en la liga, como fue lo sucedido con los extranjeros en el bar en Rafaela, y después la, la partida de Lee Robert, que era la bandera de ustedes, en, me, en el medio de la competencia? Eh, el, el episodio que pasó de noche、eh, lo tomo como, como nada, nada especial, nada importante. Sí, fue muy importante. Fue muy importante. Nos quedamos sin Wassam, que estaba jugando muy bien, y, y, después sin, y después sin Hobson, ¿no? Porque Hobson,、eh, con ese equipo íbamos primero nosotros, en la Norte. Claro. Eh, así que la verdad que ese episodio medio como que rompió el equipo y nos acomodamos, nos, ter nos terminamos de acomodar y, y seguimos ahí、eh, en la segunda posición de t r á s d e olímpico,、eh, porque Vidosa, Brucino, bueno,、eh, subieron muchísimo su nivel, ¿no?、Eh, gracias, a, gracias a eso pasó, ¿no? Que pudimos reemplazar a Hobson. Pero la verdad que fue un episodio totalmente negativo. Pero bueno, es una cosa que pasa cada tanto. No es una cosa que a los jugadores les pasaba todos los fines de semana. ¿Me explico?、Seguro. Es algo, un episodio aislado.、Eh, y bueno, que la verdad que lo sufrimos. Y, y después la partida de Lee r o b e r Bueno,、eh, también. También a mí me, me pareció que ahí. Medio como que、eh, era un golpe durísimo. Porque faltaba un partido para empezar los p l a y o f f s Y tuvimos la fortuna que contratamos a un j u g a d o r bueno, que debutaba en la liga y que jugó muy bien. Entonces nos extrañó, nos, no lo extrañamos tanto a Lee r o b e r t en los playoffs.、Eh, bueno, ahora Flower tiene que hacer olvidar a, a, a Masi s y, y a Lee Roberts. ¿no? ¿Hubo opción de que se quedara Masi s o no? Sí, sí, sí, sí, negociamos bastante y no, no llegamos a un acuerdo. El, los d i r e c t i v o s hicieron lo, lo imposible para que. Contar con él, pero no, no No pudimos No pudimos llegar a buen puerto y, y bueno, tuvimos que ir por otro jugador. Facu, bueno, que tengas una buena temporada, que se cumpla lo de, lo de Gary Flower, que es un buen jugador, también versátil, con, con, con un tiro de frente, que puede jugar de, de espalda a canasto y todo. Y la verdad, que bueno, que tengas una una tan buena temporada como la pasada, por lo menos en el arranque. Eh, va a estar muy duro, va a estar muy duro esto, va a estar muy duro. Mando... Livianito, dijiste, Livianito y bueno, sí, eso es lo que pensamos.、Lilianito, el próximo Livianito siempre. Sí, <ríe> y es o s í la liga es increíblemente pareja, increíblemente competitiva. No sé si hay otra liga así en el mundo, tan, con tantos aspirantes a estar en los primeros lugares.、Eh, y bueno,、eh, es entretenida, es entretenida para、eh, todos, ¿no? claro、para、sí. los que la jugamos, a d m á s Por ahí a veces más sufrida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. d e s t a c a b a s lo que se está llevando a cabo en el club, pero también se está arreglando el estadio, que eso es una medida importante y ojalá que todos los clubes lo, lo vayan repitiendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, están cambiando, la, están cambiando la ubicación de los bancos, van del otro lado los bancos.、Eh... ¿Dónde estaban las plateas bajitas? Claro, eso,、ah. eso lo, lo quitaron y ahí van los bancos de supremis. Mira vos, mira vos,、eh, ¿por algún motivo en especial o.? Y Por, por la televisión, a c para que la cámara va, tome de frente a los bancos, ¿no? Por la nueva reglamentación que hay, ¿no? Sí, te vas a tener que portar mejor todavía. No, así siempre nos portamos bien. Sí, ya sé, estoy cargando. Estoy no cargando. tenemos problema con los árbitros, con ninguno, está todo、no, bien. No, la verdad que no, la verdad que no. O, ¿Y sabés que algo que dijiste antes me, me gustó mucho que pasó este año en s u n c h a l e y en Libertad, sobre todo? Porque、eh, el hecho de que. Si, ¿Viste que uno.? Después de tantos años de, de, de ir a las canchas, de ver la gente, es como que ya conoces las caras de las personas, ya sabes quiénes van, no sabes cómo se llaman, ni, ni, ni, ni dónde viven, ni mucho menos que eso, pero ya más o menos. Y, y, y se volvía a ver gente que hacía mucho tiempo que no iba a la cancha a ver a Libertad, y Libertad presentaba un marco, aparte de familiar, dentro de lo que era el, el, el, el estadio. Este, un marco muy lindo con, en los partidos cuando se v e í a n después. Fue una de las canchas que, que volvió la gente a, a ver el básquet, ¿no? La verdad que sí, fue muy lindo. Fue muy lindo, la gente estuvo muy contenta toda la temporada. Toda la temporada vinieron a la cancha、eh, y en los playoffs fue impresionante. La verdad que, eh, bueno, eh, la gente del club estaba muy contenta、eh, y bueno, eh. Este, eso tiene... La identificación con los jugadores, claro, eso te iba a decir. jugadores con el público y, y, y las victorias, porque hay que ganar también. Después la gente, si vosotros、sí, eh, no, no la,、no、la entusiasmas, pero el equipo transmitía, ganaba partidos importantes y, y teníamos jugadores que son muy queridos en el club, nacidos en el club, y bueno, la verdad que. El clima fue muy lindo. Ojalá que la temporada sea igual. Esa, esa historia del vínculo que hizo históricamente Atenas de Córdoba y que le dio tanto resultado en, en, en una etapa grande de, de su historia liguera. Atenas es el único equipo que ha jugado de todas las ediciones de la Liga Nacional y que hace un tiempo esta parte q u e e r a hacer desde la llegada de Pepe Sánchez lo que era el estudiante de Bahía Blanca antes y ahora Bahía b a s k e t y esto que vuelven a hacer ustedes con jugadores. Este, vinculados a la institución, realmente es, este, es el camino a seguir. Me h a b l a me h a b l a Te dije antes, quinta temporada de lo básico,、sí, sí, sí. Pablo Barre, la tercera. Hay cariño, la gente los quiere y eso suma. Eso suma cuando entras a la cancha y, y los jugadores también tienen más compromiso y más gana s de, de, de jugar por la gente. Y, y, por, y, y bueno, la verdad que es todo redondo. Cuando ganas y pasa eso, es, es lo mejor, ¿no? Abrazo enorme. Dale, un abrazo. Ahí está, ahí está. La palabra de Facu Müller.、Eh, este, bueno, en esta recorrida que hacemos por los equipos con los entrenadores.、Eh, libertad que tiene partidos amistosos, como, como bien decía Facundo, Santi. Sí, con el Chavo, el jugador.